Usted va a 3M, que es una multinacional que produce material exclusivo, y no hay, porque todo se ha quedado en los países, en Europa, en Estados Unidos, no, no se puede conseguir. Según lo que nos dicen, la fábrica también ya están pedidos hasta varios tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? Se está consiguiendo lo poco que hay para poder equipar nosotros hemos hecho el pedido hace ya días atrás eh, porque teníamos que tener este, este tipo de recurso extra para poder comprarlo esto no estaba dentro de lo que es nuestra planificación o nuestro POA anterior entonces por eso era que era tan importante el reformulado una vez hemos tenido reformulado que el consejo se atrasó muchos días ya hemos podido estar comprando Algunas cosas se han hecho antes, pero lastimosamente en el mercado, en las empresas que venden este tipo de material, ya casi no hay. Entonces está siendo muy difícil comprarlo y lo que se compra también ya hay especulación de precio Pero vamos a seguir haciéndolo. Es por eso nosotros hemos destinado ya 2.170.000 comunas para hacer el plan de contingencia. Eso no quiere decir que es todo. Pero al mismo tiempo quiero pedir ayuda a todas las autoridades, nacional principalmente y departamental, de que tienen que llegar con ayuda real al sistema de salud. Así, esperando que sean unas cuantas alcaldías la que asuman, nos van a reventar. Y hasta ahora no hay un solo mentizán que no haya llegado por parte extra por parte del Gobierno Nacional. Pedimos ayuda, pedimos de que nos den los recursos económicos, que nos den los equipamientos, que nos den ítems de salud reales que podamos ya disponer para poder enfrentar a esta pandemia, a esta enfermedad tremenda.